venerable maestro Raúl en una entrevista suya dice que por el sur hay un maestro resurrecto ¿podría decirnos algo sobre este venerable maestro? si, sí, es un maestro eh, que te, es un incontable los años que tiene es antiquísimo conserva su cuerpo físico a la perfección o sea, no está sujeto a las leyes tridimensionales si está directamente es liberado cuando se habla de liberado es porque eh, ese liberado no No, no está sujeto a leyes ninguna, sino a la gran ley, o sea, al rayo de la creación que penetra y en su cuerpo, por eso es inmortal. Es decir, está por el sur, y a su debido tiempo vamos a tener una entrevista con él, personalmente la vamos a tener porque yo sé que tengo que recibir instrucciones y enseñanzas de él. Entonces, eso está programado dentro del el trabajo mío, ese encuentro con el Maestro para bien de la humanidad en cualquier momento nos encontramos en cualquier parte eso sí, no, no me pongo yo romperme la cabeza va sí. y por el sur se entiende Suramérica Suramérica ¿le está por debe estar eh, me figuro que debe estar por ahí por Argentina Uruguay Paraguay por ahí Para en eso debe estar que es lo más seguro se le encuentre con él Venerable Maestro, ¿este Maestro tiene algún círculo secreto también de, de discípulos que esté él está, instruyendo? Él, no, él, en, en la actualidad no está cumpliendo una misión. Él tiene su misión eh, cuando ya se, se ponga un poco más grave la situación. Entonces él ya sale a trabajar. que Es un Maestro de gran sabiduría. Igual es un liberado. Entonces vemos que esa oportunidad tenemos todos latinos de tener un Maestro de esa categoría a la hora de la hora él sale él sabe la hora de un minuto que tiene que salir entonces ya nos encontraremos ya haremos programas para acelerar mucho más el trabajo esotérico de todos los estudiantes que yo vienen no solamente de una persona sino del movimiento en general entonces lanzarán planes eh, mucho más efectivos de más rapidez para a generar el trabajo con todo el estudiante donostico un de mucha sabiduría. Entonces, cuando dije que en Sudamérica tenía un Maestro de esa, de esa categoría, es un periodismo grandísimo. Ellos, en, en la actualidad, pues, pasan desapercibido por entre la gente, viste como cualquier ciudadano, ellos no se meten en nada, Entonces, esperando la orden, porque ellos trabajan bajo órdenes superiores. Muchas gracias, Venerable Maestro.